Bueno, creo que más que nada lo que una siente es un profundo agradecimiento de haber tenido la posibilidad de compartir una vida con, con ella, ¿no?、Eh, el hecho de, por lo menos en lo personal, de haber estado en ese último segundo de vida de Julieta, a mí me dejó un, una, una sensación de amor profundo, de, de entrega, de. De esa sensación de que, de que sí, que hay veces que, que hace falta, ¿no? Claro. Claro que uno es, es un poco egoísta también y, y quiere que esa persona esté siempre, ¿no? Pero, pero más allá de eso hay creo que, como un sentimiento muy fuerte de que Julieta está,、eh, y de que yo por lo menos salí a ver, al verla irse como sentí que ese cuerpo ya no No, no, lo, no la podía ella, su cuerpo no la podía ella, ella quería más, quería, quería multiplicarse, quería poder hacer más cosas, quería poder llegar, quería estar, creo, ¿no?、Eh, y, y se fue y creo que, que la siento muy cerca, o sea, estoy aprendiendo a tener este nuevo vínculo con ella, ¿no?、Eh, siempre me, me enseñó cosas Y ahora me está enseñando a, a tenerla presente, aún en su ausencia, ¿no?、Sí. Y, y hizo mucho para que eso fuera posible, ¿no?、Eh, ¿no? es tan difícil, digo, no es tan difícil sentirla cerca. Y esta espiritualidad tan profunda que tenía Julieta y que transmitía,、sí. y que yo también siento en vos, y que es tan propio de nuestras culturas originarias, ¿ayuda o no ayuda? En esto de, del extrañamiento de una persona tan querida como Julieta? Yo creo que, que ayuda, no sé si en los términos de ayudar, pero sí da una dimensión real en todo caso, o más real, o por lo menos a m í parecer un poco más real, de en todo caso lo que significa la vida.、Eh, que no es sin la muerte. Y tenemos una cultura occidental que nos ha hecho temer a la muerte, avergonzarnos de la muerte. Incluso, yo recuerdo hace dos años, pato, vos me llamabas, hacíamos una nota,、eh, teníamos previsto marchar al Palacio Judicial con Julieta,、eh, muerta, ¿no?、Eh, y en ese momento que hacíamos esa nota, yo pensaba, ay, esto es, esto es demasiado, ¿no? Como, me dio vergüenza. No, en un momento, pensar en lo que podría decir la gente, o cómo podría verse ese acto. Y pensaba eso, ¿no? Que, que los pueblos originarios no, no nos avergonzamos de la muerte, la sentimos parte a la muerte. Y, e、eh, y en esa, en ese camino, digamos, creo que hay una aproximación más a la naturaleza, ¿no? Y nos da entonces una dimensión de que, que no somos nada. Somos un granito de arena, En un océano infinito y que a veces las, las disputas, la, la, la cotidianidad nos hace pensar que somos los únicos y, y no lo somos tanto, ¿no? Entonces, en ese diálogo que hay que tener entre lo cotidiano y lo, y lo profundo de la existencia,、eh, mi sangre Aymara me, me, me da puentes para, para seguir adelante. Y Julieta fue mi gran maestra. Respecto de eso, ¿no? Porque ella, ella tenía muy claro que, que era ser parte de una cultura originaria de lo que significaba y siempre tenía un lugar para, para cultivarla, ¿no?、Uh -huh. eh, Julieta, eh, eh, se, le reconocemos su lucha desde el amor. Eh, y así nos hizo amar a Ata, a incluso a quienes no lo conocimos, ¿no? Yo no me lo crucé nunca en mi vida y, y pienso en Ata y siento que, que me une a él un compromiso, un cariño, como nos une con Julieta, a quien, bueno, sí,、eh, tuvimos la, la suerte de conocer. Hay ahí algo, ¿no? De, de, de una lucha que, que se encaró de una manera particular, ¿no? Eso de, de luchar desde el amor no es solo un eslogan, me parece, ¿no?、Eh, es, fue fue todo una manera y, ...y Una impronta. Bueno, yo hoy,、eh, hace, hace dos años, mi padre me, me pidió que escribiera algo para el programa que él hacía y pensaba eso, ¿no? Que Julieta decía eso, hay que saber acompañar, decía, ¿no? Siempre me lo decía y yo me parecía que, que, que lo reentendía eso, era re fácil de entender. Hay que saber acompañar, sí, obvio, acompañar, ¿no? Pero, claro, yo después. Cuando ella murió me di cuenta de lo que significaba eso y de que en realidad requería un compromiso muy profundo. Esto del amor que vos decís no es algo que viene del cielo. Ay, te amo. Ay, hay que amar. Si lo hacemos con amor, Julieta me mostró que el amor es una construcción que va desde las tripas, ¿no? Hacia esa acción que, que se dirige hacia un otro o una otra. O sea, Ese compromiso con eso pequeño, por eso yo digo que también ella, en nuestra familia, por ejemplo, nos conocía a todos y todas, pero no por, por conocernos, por, por sabernos los nombres, sino porque en cada momento que estuvimos mal, mis primos, yo, mis hermanos, mi viejo,、eh, mi madre, ella estuvo ahí. Ella sabía acompañar, eso era poner su cuerpo. Su presencia, su escucha, y finalmente su palabra, y finalmente un gesto, un regalo, un mate, una torta, un acompañar, un alentar, finalmente, digamos, no, ¿no? No había una invasión con su presencia, sino que ella sabía entonces cuál era su lugar con el otro, y eso es un valor enorme, yo creo que Julieta. Por eso también es tan amada, ¿no? Y tan respetada, a pesar de haberse enfrentado con, con grandes demonios, ¿no? De esta tierra.、Eh, y a pesar de haber tenido que, que muchas veces posicionarse desde lugares muy compl complicados también, ¿no?、Eh, políticamente incluso, ¿no? Partidariamente incluso.、Eh, por eso cuando Julieta seguramente haya tenido muchos errores, pero nadie va a poder decir que. Que eso lo hizo desde una actitud, digamos, de, de intencionalidad, sino que en ella, ella era l l a e puro amor. Y, es así,、sí. es cierto, sí. Eh, perdón, eh, estaba pensando en lo que vos señalabas recién, Julieta,、eh, a, a propósito de Julieta, perdón.、Eh, hay vidas que trascienden. ¿Vos sabés que anoche, preparando algún material para hoy, encontraba y preferí poner dentro de tanto que tenemos grabado de Julieta. Algo que la trasciende a ella y que tiene que ver con la causa que ella abrazó y por la que nos marcó el camino, y ella sostenía las cosas que tenía que cambiar, ¿no?、Eh, una policía judicial, que la justicia fuera diferente,、eh, un llamado a los políticos, vos recordás eso, ¿no? Cuánto se habló de eso también y cómo nos ayudó,、eh, en este caso Laura, a reflexionar Sobre qué cosas tienen que cambiar. Y me gustaría que vos un poco resumieras eso, porque varias veces lo has señalado, y e en este día me parece que es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, tiene que cambiar este, nuestra mirada como ciudadanos, ciudadanas, como parte de un mundo, y darnos cuenta, en principio, primero de nuestra historia, para poder entonces ir a por los espacios. Que nos pertenecen por derecho, que son las instituciones del Estado, y entre ellas, muy significativamente, la institución judicial, porque es la menos cuestionada, porque es la que más privilegios tiene y la que menos hace por la mayoría de la población. Eh, Julieta eh, me enseñó. A darme cuenta de que esa institución que parece una cosa enorme e intocable es para nosotras. Y están ahí para nosotras. Y que son iguales o en algunos casos peores. Y entonces, h、eh, hay que entrar al Poder Judicial. Hay que poder encontrar Una vez hablaba con un fiscal y me decía: Lo que no me gusta es cuando hablan de la democratización del Poder Judicial. Un funcionario que todavía está y todavía. Y yo no le, no le gustaba la palabra democratizar porque le parecía que era como, como que nos e s t a b a n acusando de dictadura, ¿no? Y yo lo miraba y pensaba, y le pensé toda la, todo el momento de charla que tuvimos cómo contestarle, porque él. Y pensé, al final le digo: Te voy a decir algo, le digo. Eh, no le tengas miedo a la palabra democracia, vos que sos un funcionario del Poder Judicial. Al contrario, tendrías que amigarte con esa palabra y ver cómo se puede desarrollar realmente esa palabra para que te involucre a vos desde otro lugar y para que vos seas un facilitador, digamos, de esa democracia en esta institución. Para nosotras que venimos acá con todavía un muerto, Que no encuentran ni verdad ni justicia. Para eso se dice democratizar. Para que, que las víctimas seamos,、eh, las cuidadas adentro del Poder Judicial. Y no seamos siempre las sometidas una y otra vez a la muerte. Porque la muerte de Julieta no es una muerte natural. No es una muerte común. Julieta, a Julieta la mató la impunidad. Y de eso son responsables los funcionarios del Poder Judicial. Algo que yo recuerdo de, de las primeras veces de conocer a Julieta en el año 2008,、eh, fue justamente, a mí me parecía que, que el dolor、eh, del asesinato de Ata era、eh, tan nuevo, yo pensaba, bueno, como recién empezando a procesarlo, y ya Julieta se acercó una mañana a la radio y nos dijo, Hay 90 crímenes de chicos jóvenes de Río Negro que todavía están impunes. Y Judith entendió muy rápidamente que el pedido de justicia por ATA no podía ser el pedido de justicia por ATA. Que el problema era la impunidad en el Poder Judicial. Y, y eso me llama la atención porque atravesada por el dolor, una se imagina que estaría... Con, con, con, la, con la capacidad muy nublada, y Julieta tuvo una claridad、eh, muy, muy grande ahí, ¿no? En, en, en entender eso, que la lucha es colectiva porque la impunidad es norma, un poco lo que vos estás diciendo, Laura. Totalmente, pero ella lo entendió, a ver, en términos intelectuales, vamos a decir, comprendió una situación política, social, y después, ¿sabes qué hacía con eso? Tenía todas las fotitos de todos los chicos y chicas. Y viajaba con un bolso de esos de compra, con todos los cartelitos. Y en cada marcha que iba, los colgaba. Y se sabía los nombres y les pasaba el papelito a las familias para que nombraran a esos muertos y muertas. Y eso, digamos, la hacía, yo digo porque c ó m o hace una persona para llevar una idea a su cuerpo, ¿no?、Eh... Y eso la, la, la fue, digamos, fue, la hizo como multiplicadora de esa idea. Cuando se puso a hacer el, la, el ayuno con, con Gualberto, con, con la familia Solano, con los abogados, ¿no? Cuando hizo la huelga de hambre,、eh, que, que ella decía, todos me dicen estoy loca, que estás, estás loca, y yo les digo que no, que no estoy loca, como ella diciéndonos No se trata de una insanía mental, se trata de comprender profundamente que esto se transforma para todos o no, o no es posible la transformación y la justicia y la verdad. Laura, te, te abrazamos en este día que sabemos que para vos es, es especial y, bueno, y para toda tu familia y bueno, a, a la hija, a los nietos de Julieta también especialmente, hacerles llegar nuestro cariño como siempre. Yo、Hola. les agradezco un montón haber acompañado. Permítame este segundo para mandar saludos a también a toda mi familia, a cada uno, a cada una que extraña hoy a Julieta. Pedirles que, que la recuerden, que la llamen, que ella seguramente algún gesto les va a dejar para hacerlos sonreír en este día que duele, pero que nos marca un camino también para seguir todavía.、Eh, faltan cosas para, para lograr para todos y todas. Gracias a Radio Encuentro con toda mi alma. Por este acompañamiento, por este abrazo de siempre, desde, desde el amor y el reconocimiento. Gracias. Muchas gracias.